Sou, sou, o vent i luna Era... volviera no se fuera a equivocar Los cangrejos le morden Titulky Ensinou sozinha.